Hoy nos hemos reunido eh, directores de las unidades educativas a, a convocatoria de la dirección distrital para poder hacer eh, la planificación de asistencia para el 23 de marzo que se va a conmemorar al Día del Mar. El 22 de marzo también tenemos una actividad en coordinación con el gobierno municipal y el regimiento Ranger ...en la cual el 22 en la noche estaríamos nosotros ya formando parte de lo que es el desfile de TEAS... ...con las unidades, centros educativos que tengan el, el, el turno nocturno, ¿no? Ellos van a estar presentes, al día siguiente que va a ser el acto central vamos a formar parte de esta actividad... ...solamente con estudiantes de quinto y sexto de secundaria... ¿Esto por qué? Eh, por precautelar la seguridad e integridad de nuestros estudiantes de los años de escolaridad inferiores a quinto y sexto de secundaria. También vemos la cantidad numerosa que tiene en unidades educativas y los paralelos de cada unidad educativa en la cual estaría ampliando el recorrido para nuestros estudiantes. Todos estos aspectos hemos analizado en la cual hemos ya definido, concluido, de que la asistencia va a hacerse con estudiantes de quinto y sexto de secundario, acompañados de sus maestros, asesores de cada paralelo de los años escolares de escolaridad mencionado.